haciendo gorgoritos Ahí calentando la voz que en unos minutos se pone a los mandos de la nave c l a s s i c vamos a nuestro ring musical hoy adelantándonos al cumple de marta sánchez cállate de momento Perdón, que mañana cumple 60 entonces、eh, la tercera posición moja mi corazón 32% ha habido empate atención atención e h 34% Lili Marlene. Ha habido empate en porcentaje, pero diferencia en votos. Está b i é n con ese porcentaje, pero tres votos más. Se lleva el oro. Soldados del amor. Oleole. Oleole. Ole! Ahí estabas tú en plena mili, ¿no? Ostras,、sí. ¡Año o s r 90. No, eso fue en el 92, 93. Año 90, número uno en los 40, en julio. No, no, no. p e r o ya te estaban echando el ojo. O sea, este está fuerte, trástelo. Que haga cosas. <risas> Ganan d o hoy la batalla, ole, ole. Uno de los 40 Classic. Enhorabuena si votaste por esta canción. Y felicidades a Marta anticipada, ¿eh? Mañana es el c u m p l e Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Mañana estaremos rugiendo a las 5:4 0 en Canarias y ya.、Yeah. ¿Qué tal? l c ó m o estás? Muy bien. Igual que hace un minuto. Ah, vale e x a c t a m e n t un、igual. poquito más contento que estás a punto de empezar no Uy, estoy feliz que te d o s b o t e s por el estudio m e voy a atacar la alegría que tengo? ¿Qué preguntas hoy a、no、los ayuntes cuál es la segunda persona que más quieres la segunda mi mujer c、claro, la la primera e r e s eres tú tú La primera z 何 Nada,、no, estamos a jueves night, como mucho. Jueves tarde, ya está. No te flipes, Whitfield. Ostras, he visto una foto de Whitfield que ha publicado en sus redes con, con Fernando. Madre mía, la de filtro que tiene eso, colega. O sea, la ella se ha vuelto loca. Habéis secado tres pantanos para esa foto, colegas. Por favor, Fernando, me parece que tienes 30 años y Whitfield ni te cuento. Por favor, buscadla. A ver, son las 8 y 4 minutos. Las 7 y 4 si estáis en Canarias. Fer me conoce y me quiere. Si no, no me aguantaría estas cosas. Eh, has comentado lo, lo de bonnie tyler que sí, lo he dicho pues, así. vale y lo de t i t i t a la de esto la borja la latisen s también no y q u é no bueno es igual es que también、sí. ah, bueno has comentado lo del barco no no bueno pues mejor hoy la pregunta de la noche no va por ahí va de amor cuál es la segunda persona a la cual queréis más aquí もう1つは人間と人間のことは、もう1つは、もう1つは、もう人つは、もう1つは、です1つは生生、もう1つは生生、もう1つは、もう1つは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 Con Guillem Caballé. En los 40 clases. Soy yo. La que sigue aquí. Soy yo. está en plena juventud, como quien dice. Mañana, como ha dicho Jorge, cumpleaños. Si en este caso, pues、eh, el propio Paul se lo dedicaba, creo a su m a d r e básicamente el de Lil B.、Eh, ¿Cuál y sería para ti la segunda persona a la cual amas más? ¿vale? ¿Quién es la segunda persona a quien más amas? La primera, lógicamente, puede ser tú. O yo qué sé, ¿sabes? Hazte en tu cabeza la película. Por ejemplo, aquí hay gente que se lo hace, ¿no? d i r e c t o mi costillo, Susaneja dice: A la primera soy yo, claro, normal. l u e g o n i d a d dice amo a mi prima. Y lo hace todo con muchas os y muchas as. Mano dice las primeras, mis dos hijas. La segunda, mi mujer. Veremos cómo aquí hay conflictos, ya os lo digo yo. La noche es larga, ya veréis las respuestas. Número uno. Esta canción de Joe Cocker, sí, I will be t e long. No sé si se llevó el Oscar, tendría que mirarlo, pero creo que sí. Junto a Jennifer w a r n e s Bueno, yo he preguntado cuál es la segunda persona a la que más quieres en este mundo, ¿vale? Y pone aquí a mi mujer, José. Como se entere tu mujer, lo tienes claro. A ver, tengo por aquí otra, t dice, Charo Arbonis, dice a mis hijas. A ver, como tienes varias, intuyo que una es la primera y la otra segunda, Charo. Yo no quiero meterme en nada, pero te lo has metido tú en el charco. Chilito dice primero a mi hijo y é l ah no, mi hijo es la segunda persona, dice el primero mi marido, que si no, y no c e n o 83 Food Luz o protagonizada por Kevin g a c o n que se ha convertido actualmente en una hamburguesa, pero da lo mismo. Es, es un tapazo este. Food Luz. Bueno, yo he preguntado cuál es la segunda persona que más quieres en este mundo. Sergi me ha contestado. Y dice, la segunda persona a la que más quiero es, es a ti. Las primeras son mis hijas, que se llaman Julia o Julia y Sara, que tienen 8 y 11 años y están ahora en casa de papá. Los 40 Classic. La fórmula original. Con Guillem Caballé. Los 40 c l a s i c Dale muchos besos. Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la mutua. ¿Contento? Vente a la mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. v e n t e a la mutua y todos contentos. Condiciones en mutua.es. Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención.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 Fueran aquí, en los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8. 40 clases. Siempre va bien. Un poquito de intensidad, como eran ellos, también nos sienta muy bien. Sobre todo a estas horas de la tarde-noche. Hoy la pregunta de la tarde-noche era: ¿Quién es la segunda persona que más quieres en este mundo? Javier lo tiene claro. Me ha contestado a través del Instagram de los c l a s s i c Dice: La primera es a mi gata Freya. Está clar Vamos, clarísimo. La segunda son mis hijas. Es lo que hay. Lo entienden ellas también. A ver. Hasta cierto punto lo entendemos. Luego está por ahí Ángela que dice: Yo. Porque también soy yo la primera y la tercera, que q u e d a claro. Los 40 Classic. Si os apetece contestar a la pregunta de la noche, ya lo he dicho antes, están las stories del Instagram de los 40 Classic. También mi Twitter, Guillén Caballé. Me buscáis por ahí y contestáis si os apetece.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 w e l l I guess I'm not t t h a Willing made you have to say goodbye. Would I give to run my fingers through your head? Touch your lips to hold you near when you say your prayers. Try to understand I've made mistakes. I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him. Put those words on my Si son Ribuko son Nine. Vale, ya lo hemos visto. Hoy la pregunta de la noche, y la he hecho varias veces, es: ¿Cuál es para ti O la segunda persona que más quieres en este mundo? Yolanda dice: A mi pareja, ya que la primera soy yo misma. Por supuesto, esa es la respuesta correcta. Pero hay muchas variantes, vamos a por ellas. Ángela dice: Yo. Porque, ah, bueno, esto le he leído. La primera, la segunda y la tercera soy yo. Sí.、Claro. Luego hay varios que tiran por parejas, ¿no? Javi dice que a mi mujer y Ana dice: A mi marido. A ver, hay gente aquí mismo que está esperando y escuchando la radio diciendo hoy duermes en el sofá o, o no, ¿sabes? O hay fiesta.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 esto de mercy principios de los años 2000 luego la mujer sufrió lo más vamos va a salir un documental y todo con lo de la aventura que tuvo más que aventura una barbaridad bueno voy a fijarme en alguno de vuestros mensajes que me ha llegado a través por ejemplo de twitter geo kiko dice acabo de sacar el tema en casa en la cena y tengo que deciros que mis hijos están desheredados y esta noche duermo en el sofá gracias guillén por tu pregunta La pregunta de la noche es, ¿quién es la segunda persona que más quieres en tu vida? Hoy sigo haciendo amigos. 40 Classic te damos la mejor mezcla de números, uno. Maladas, maladas. La mejor mezcla, solo aquí. Los 40 Classic. Classic. Solo tus números uno. El tema de la noche está dando para divorcios dormir en el sofá la cena te la haces tú yo quiero ver esta serie así que te vas a tu habitación voy a alguna respuesta hoy he preguntado cuál es la segunda persona que más quieres en este mundo nico k u l p dice el primero el número uno soy yo el número dos el tío que es raro que veo en el espejo cada día nico <ríe> toca afeitarse Esa, de, con la pregunta que he hecho hoy de, de cariño todavía me quieres dice no todavía no es muy viejo el chiste pero es muy bueno y es precisamente de lo que va la pregunta de hoy cuál es la segunda persona que a m a s más en este mundo claro esta, hoy van a dormir en e los sofás casi todos a r i a n o dice difícil es cierto david no tiene dudas、eh, mi gato sin duda l u e g o mariposa dice mi hermana mira tirando b a l o n e s fuera los 40 c l a s s i c la fórmula original con guillem caballé 40クラシッ s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 イッソーラブリウエンイツアニー。 Son los favoritos, l o s 40 Classic. さっぷりく Al musicote que ponemos a todas horas en los 40 Classic, cuando te pregunten qué radio escuchas, di la nuestra. Los 40 Classic, no Radio María, los 40 Classic. Dado, pues s í se ha quedado una tarde de jueves muy bonita. Hay un barco a punto de atracar en Canarias. Hay los del Madrid que se están dando de leches. Yo he comprado palomitas y madre mía, que no se olvide el papel higiénico ni la levadura. Por favor, los 40 Classic, la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 I want to break free. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números, uno. ¡Sueran aquí! En los 40 Classic. c n t to b a k f r e Los 40 Classic. c a n t to b r a k Solo tus números uno. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido. 14 de septiembre de 1963! Y el número de la suerte, el. El tres!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 2 de la noche es una buena noche. Dirás tú, si ¿sí、me ha caído una granizada, si、sí, menudas o l lluvias han caído esta tarde. a allí donde estés, más o menos por el centro de la península, ha caído lo más grande. Y luego estoy viendo el radar meteorológico y para el resto, más o menos, pintaban bastos. Bueno, en fin, la pregunta de la noche es: ¿Cuál es la segunda persona a la que más quieres en este mundo? Las respuestas han sido muy curiosas. Podéis seguir en el Instagram de los c l á s i c o in your eyes, I know i t s where. m a r c a n t h o n y que valió la pena. Tengo ya mis dudas, ¿eh? Porque tal y tal como están las cosas, lo único que se salva de este mes de mayo es que hace fresquito y no hace un calor acharrante. Y dirán los alérgicos, s ¿Eh? A mí no me dan las c o n t o r i l l a s este mes de mayo no, me... no ya lo sé. Yo también estoy tomando antihistamínicos. Pero ¿sabéis cuál es la mejor medicina? Esta. d e r o A quién es la segunda persona que quieres más en este mundo, vale. La gente se hace sus películas y a mí me encanta que sus películas salgan a la luz. Por ejemplo, Manu dice: Querer, querer que, querer lejos, querer cerca, querer fuera de mi vista, querer a mi lado, querer, querer en otro planeta. Pues él... <risa> mientras sea la segunda y no seas tú, pues me parece bien cualquiera de las opciones. los 40 classic. sabor classic amor de comer palomitas de m a ない。 ペサルテです、コメ、ナガジャセン ラビラスラフレダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダ Ríos de Babilonia que cantaba Bobby Farrell, el de Bonnie M.、Eh, justo este año se cumplen ya 16 del fallecimiento de Bobby Farrell. Lo hizo a los 61 años en un hotel en San Petersburgo. 40 los 40 c l á s i c I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. A mi casa se queda Mónica. Mónica, ¿a quién es la segunda persona que más quieres en este mundo? No te voy a mentir. A raíz de haber sido madre, en el uno está mi peque y al dos hemos pasado al padre. Otra que <risa> dorme en el sofá: Los 40 Classic, Classic, la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 en 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 って You the Pretenders. Qué ternura, es que es básicamente una promesa de amor incondicional esta canción. Y nosotros ya sabes que tampoco te fallamos. Con tus números uno, aquí suenan sin pausa las 24 horas del día. Y vamos a liberar más después de Guillem Caballé para seguir brillando esta noche. Ahora desde los 2000 con Real Is Me. Bienvenidos. Los 40 Classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Feliz.